Aquí, Radio Intercontinental, Madrid. En Radio Intercontinental, el Foro de los Recursos Humanos. El primer programa de la radio en España dedicado al mundo de la formación, las personas, el desarrollo y la empresa. Empleo, modelos, estudio, aplicaciones, oportunidades. Con la opinión de los expertos más destacados en un entorno de actualidad. El Foro de los Recursos Humanos. Con Francisco García Cabello. Buenas tardes y sean todos ustedes bienvenidos a este su punto de encuentro para hablar de personas y empresas. Saben que semanalmente nos gusta charlar con los profesionales de los recursos humanos y la dirección y hablar de la actualidad del, del sector. Claro, como cada vez son más los directivos que acuden al estudio del foro de los recursos humanos o los que nos abren las puertas para que conozcamos las organizaciones, incluso algún que otro director general... ...que nos invita a su despacho para hacer entrevistas del foro en su despacho... ...lo cual es muy interesante... ...o desde los eventos del propio sector... ...bien sea los próximos del Club de la Excelencia de Capital Humano... ...bueno pues el boca a oreja... ...que es la mejor herramienta de marketing que conozco... ...funciona... ...y funciona porque son los profesionales del sector... ...los que hacen este programa... ...y todos coinciden que aquí ustedes... ...los profesionales dicen cosas muy interesantes... ...se generan buenos contenidos... ...pues bien no es ni siquiera una llamada de atención es un aviso para que no se les olvide todos esos contenidos a través de internet en el canal especializado fororecruzhumanos.com no es que sean cada vez más consultados sino que mmm, es una herramienta para poder desarrollar por qué no reuniones de trabajo sobre temas especializados porque a este punto de encuentro del foro vienen los que más saben puestos a pensar esta mañana cómo hacer la entrada de este espacio les he de confesar que una persona me ha dado ...me ha dado una pista... ...ha sido doña Esperanza Aguirre... ...presidenta de la Comunidad de Madrid... ...a la que hemos podido saludar y escuchar... ...esta mañana en un interesantísimo desayuno... ...organizado por el Foro Europa... ...y Nueva Economía... ...no, las pistas... ...no iban por el amplio desarrollo que ha realizado... ...doña Esperanza de los temas que preocupan... ...a los madrileños... ...y que le ocupa el día a día... ...a la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...no iban las pistas por ahí... Hay dos aspectos que quiero destacar y que he visto eh, aplicarlos a Doña Esperanza y hablan de ellos muchos directivos y aquí lo desarrollamos muchas veces y afectan a la gestión del día a día. Una primera, la serenidad no ya la calma, la plomo la tranquilidad, la soltura la seguridad, la firmeza del mensaje y su discurso en el día de hoy, sino la forma tan natural de transmitir esa serenidad a los cientos de empresarios, directivos y periodistas que nos encontrábamos esta mañana en el Hotel RIS y otro, otro aspecto importante eh, la comunicación, la forma de comunicar, un estilo directo claro, conciso simpático, incluso y créanme, es mi opinión, sencillo y con un componente atractivo dada su fina feminidad y es que pensando en el discurso de hoy de Esperanza Aguirre que lo cojo como ejemplo pero hay muchos discursos a lo largo de toda la semana en Madrid, en el que evidentemente su arranque electoral pensaba en lo fácil que es por lo menos intentar practicar esto en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, de una forma frecuente en el día a día, y créanme que hay quien lo hace Y funciona. Esta mañana lo he visto. Hablaremos con una persona que en su nuevo rol le han asignado función de comunicación y además relaciones institucionales y sigue siendo director de recursos humanos. Hablaremos tranquilamente con el nuevo director de recursos humanos, comunicación y relaciones institucionales de Alcatel, Alenia Space, don Jorge Muñoz, que ya nos acompaña en los estudios. El Foro de los Recursos Humanos. Con nuestros contertulios habituales, todos nuestros colaboradores eh, prestos y dispuestos en un programa que, como saben, está preparado para personas que dirigen y otras que son dirigidas. Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España. Para las personas y las organizaciones. El Barómetro de los Recursos Humanos Bueno, pues recogemos en este Barómetro de los Recursos Humanos las claves de la semana y bueno, comenzamos, doña Nuria González, muy buenas tardes, bienvenida Muy buenas tardes Está usted mejor ya de esa garganta, ¿no? Bueno, sí, bastante mejor La voz tan buena y tan bien como siempre, ¿eh? Sí, bueno, a ver. Bueno, pues vamos allá. Comenzamos con una noticia, algo quizás paradójica, podemos calificarla así teniendo en cuenta los índices de paro de nuestro país. Y Leo textualmente, se buscan 117.200 empleados para ocupar puestos vacantes. Según la encuesta de coyuntura laboral, hay empresas que demandan trabajadores y que no pudieron contratarlos en 2006. Pues así es, la encuesta de coyuntura laboral elaborada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales evidencia que a pesar de que en 2006 se crearon cerca de 700.000 empleos y el paro bajo en más de 30.000 personas, las empresas siguen demandando mano de obra. En concreto hay un puesto de trabajo libre por cada 15,5 parados, ya que según datos de la encuesta de población activa, a 31 de diciembre de 2006 había un total de 1.810.600 desempleados. Precisamente según el Instituto Nacional de Estadística, el coste por ...la trabajada creció un 4,8% en el cuarto trimestre del 2006. Por sectores, el mayor incremento tuvo lugar, doña Nuria, en actividades sanitarias y veterinarias... ...con una subida del 7,1% en el cuarto trimestre. Pues así es, le siguieron el sector de actividades inmobiliarias y de alquiler con un incremento del 6,9% y otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad con un aumento del 5,2%. En general todos los sectores registraron incrementos en sus costes durante el, cuatro, el cuarto trimestre. Las menores subidas se dieron en el sector de educación con un 3% y comercio y reparaciones con un 3,2% e industrias extractivas con un 3,3%. Bueno, continuamos con más noticias. La Cámara Baja del Parlamento Alemán ha aprobado aumentar paulatinamente ...de 65 a 67 años... ...la edad legal de jubilación... ...para de esta forma poder afrontar los cambios demográficos del país... ...y moderar el aumento de las cotizaciones a los seguros de pensiones. Aunque la medida todavía ha de pasar por el Consejo Regional... ...la aprobación de incremento en dos años de la edad de jubilación... ...por el Parlamento Alemán supone un primer paso importante. La medida será progresiva, se inicia a razón de un mes más por año... ...a partir de 2012 y está previsto que concluya en 2029. Sin embargo, los sindicatos han protestado ante la medida... ...ya que afirman que hoy día tan solo un tercio de los asalariados... ...alcanza a jubilarse a los 65 años. Son noticias que resumimos a nivel nacional e internacional fijándonos en nuestro sector de los recursos humanos y la dirección de personas. Bueno, y parece ser que cada vez son más las empresas que cumplen con el plan de igualdad que tanto hemos tratado aquí en el foro de los recursos humanos. De esta forma, esta semana conocíamos la noticia de que Bancaja ha incrementado en un 54% sus mujeres directivas desde mayo de 2005. Buenas noticias. Pues sí, Bancaja, de acuerdo con su compromiso interno de ampliar el número de mujeres directivas hasta un mínimo del 25%, ha incrementado desde mayo de 2005 el número de mujeres en cargos directivos, en un 54%, según informaron fuentes de la entidad en un comunicado. En él precisaron que con esta evolución, en la actualidad, el 19% de los cargos directivos en Bancaja son ocupados por mujeres. Hablamos de empleo y que ha iniciado la selección de 500 empleados para una nueva tienda en Madrid, más puestos de trabajo para los madrileños. ...IKEA acaba de iniciar el proceso de selección de personal... ...para su futura tienda de Madrid Este... ...ubicada en el ensanche de Vallecas... ...dentro del parque comercial La Gavia... ...en el que ofrecen más de 500 puestos de trabajo... ...IKEA Madrid Este será la segunda inauguración... ...de IKEA Ibérica en la península en el año 2007... ...tras la apertura prevista en mayo de IKEA Zaragoza... ...asimismo se trata de la tercera tienda... ...que IKEA abre en la Comunidad de Madrid... ...donde ya cuenta con establecimientos en Alcorcón... ...y San Sebastián de los Reyes. Nos gusta fijarnos en la evolución de las empresas... ...en nuestra comunidad, en Madrid... La pasada semana, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el proyecto Tu Salario, la Universidad de Salamanca y sindicatos profundizaban en la situación laboral de la mujer. ¿Cuál fue el resultado, Nuria? Pues así es. De esta forma, la web del proyecto ha hecho público un estudio en el que denuncia la actual brecha salarial que sufren las mujeres en España. Asimismo, el informe constata las interrupciones que las trabajadoras deben hacer en su vida laboral, provocadas en su mayoría por el cuidado de sus hijos o los mayores. Así, el 64% de las mujeres declara haber experimentado una interrupción interrupción de este tipo, frente al 53% de los hombres. Nos saluda mucho esta noticia, empleo para las personas discapacitadas. La Fundación Once, en colaboración con la Fundación Empresa y Sociedad, ha creado un total de 578 empleos directos y más de 2.700 indirectos para personas con discapacidad, gracias al programa Empresa y Discapacidad, que se desarrolla desde el año 2005. El objetivo del programa es que las diferentes empresas del Grupo Fundosa, Sociedad Instrumental de ONCE, dirigida a crear y gestionar empleo para personas con discapacidad, trabajen de forma conjunta, compartiendo y aprovechando el conocimiento mutuo para favorecer la inserción laboral de los trabajadores con algún tipo de discapacidad. El estudio demuestra que desde la implantación del Plan de Trabajo Multiempresa, hace tres años se ha conseguido mayor accesibilidad en entornos y servicios, así como una mayor inter personas con discapacidad en el mercado laboral. Y finalizamos con una última noticia y terminamos con una información a tener muy en cuenta los tiempos que corren y tanto que la tenemos que tener en cuenta los padres, los padres implicados en la vida familiar son mejores directivos ya que según un estudio llevado a cabo eh, son capaces de hacer más de una cosa al mismo Y tiene más facilidad para negociar y tanto, ligo lo de la cosa al mismo tiempo. Pues así es, la convivencia y el compromiso con los hijos nos hace, según los responsables del estudio, reducir el estrés laboral, mejorar la capacidad de entender el punto de vista de los demás o hacer más de una cosa al mismo tiempo. Además, la implicación familiar da como resultado un mayor bienestar vital que después repercute en el ambiente laboral. Bueno, pues son investigaciones de la Clare University que, bueno, hablan de la facilidad de los padres para para negociar. Esperamos que continúe así. Vamos a los nombramientos. Fichajes y nombramientos. La actualidad de las personas en la empresa en el foro de los recursos humanos. Elena Cuadrado ha sido nombrada nueva directora de Recursos Humanos de Cantabria Pharma. Cuadrado es licenciada en Psicología Industrial por la Universidad Complutense de Madrid y durante los últimos seis años ha sido directora corporativa de Recursos Humanos del grupo USP Hospitales, donde ha creado y consolidado el Departamento de Recursos Humanos, ha implantado políticas corporativas y ha fomentado cultura empresarial. Francisco Sán es el segundo nombramiento del día. Ha sido nombrado responsable de Marketing de Mondial Assistance. Desde este puesto asumirá, entre otras, labores de marketing corporativo, marketing de clientes, desarrollo de mercados y nuevos productos. San es licenciado en Derecho, cuenta con una amplia experiencia en este sector, tanto en compañías españolas como argentinas. Doña María González, desde la redacción del Foro de los Recursos Humanos, a cuidarse. Muchas gracias. Hasta el lunes. Muchas gracias. Diseñar la estrategia teniendo en cuenta el equilibrio entre las aspiraciones de las personas y los resultados empresariales ha sido siempre uno de los objetivos de los directores de recursos humanos de las empresas más admiradas. Un perfecto conocimiento de sus personas puede ofrecer enormes posibilidades de gestión al profesional de recursos humanos. Para lograrlo es necesario apoyarse en la tecnología y en herramientas que hayan sido diseñadas por y para los profesionales de recursos humanos. CESAN Software le ofrece las soluciones de gestión de personas más especializadas y probadas del mercado. Contacte con CESAN Software en el 91 768 40 Cosas que necesitas para abrir un negocio. Una puerta. Una llave. Ganas. Más ganas. Un célpudo. Una idea. Trabajar duro. Que alguien te aconseje. Soñar. Un cartelito de abierto y de cerrado. Un plan de empresa. Una comunidad. La de Madrid. Que te escuchen. Que te respondan. Un plan de emprendedores. El teléfono 012. Una web. Emprendelo.es. Necesitas que te digan. Tienes un sueño. Empréndelo. Consejería de Empleo y Mujer, Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos. DOP Consultores aporta soluciones rentables y eficaces en recursos humanos. En DOP Consultores creemos en las personas. Estamos en el Paseo de la Castellana 134, consulte tresubestoblesdob.es. Primer Plano, Personas y Empresas, en el Foro de los Recursos Humanos. Pues es verdad, hablaba con nuestro invitado eh, hace unos minutos eh, que repite en el en el programa, no es habitual que repitan nuestros eh, invitados, y es que, bueno, pues son muchos ya los que en esta etapa en radio intercontinental eh, pues van pasando por los eh, estudios del foro de los recursos humanos, o nosotros vamos y nos encontramos en en ferias o en eh, o en encuentros. Don Jorge Muñoz, nuevo director de relaciones institucionales Cursos Humanos y Comunicación de Alcatel Alenia Space Nuestro invitado en el foro de hoy, lo cual eh, pues me alegra muchísimo Don Jorge, muy buenas tardes, bienvenido Buenas tardes Don Francisco Bueno pues, eh, encantado de, bueno, vamos a dejarnos ya, de tenerte aquí <ríe> Encantado de tenerte de tenerte aquí Y bueno, una de las primeras cuestiones, eh, habitualmente sabes que preguntamos cómo son las personas de las organizaciones, pero yo quiero conocer hoy un poco más y me parece que nuestros oyentes también y las personas que visiten a partir de, de mañana por la mañana el, el blog y el canal especializado fororecursoshumanos.com quiero conocer un poco más Alcatel, Alenia Spay. Cuéntame. Te cuento, Alcatel, la línea Space, eh, es una compañía que está participada tanto por Alcatel como por Finmeccanica, una compañía uh -huh. italiana, y es una compañía en el mundo capaz de hacer un satélite entero. Dentro de lo que ha sido en eh, los últimos tiempos la fusión entre Alcatel y Lucen, ha habido a su vez una participación de Alcatel que ha sido que está siendo enviada hacia la compañía hacia el grupo multinacional de Tales eh, el cual pronto se hará cargo también de en cuanto a la Comisión Europea de su autorización, se hará cargo también de, de, de Alcatel en línea Space uh -huh, porque ¿qué tal ha ido en resumidas cuentas, nuestros oyentes eh, estar informados, ¿qué tal ha ido la fusión alcatel lucent en, en, en líneas generales don Jorge? Bueno, estoy seguro que efectivamente los tienes informados o sea, <risa> a tus oyentes eh, cualquier fusión entre dos compañías grandes es una fusión muy difícil, pero cuando le pones todo el empeño y todo el mimo por hacer lo mejor posible y lo mejor para todas las personas esa fusión, pues irremediablemente sale lo mejor que, que puede salir. Uh -huh. Usted va a dirigir la o vas a dirigir las relaciones institucionales, los recursos humanos y la y la comunicación de Alcatel Alenia Space desde bueno cuando fue el nombramiento, hace unas semanas hace... Bueno, pues eh, cuéntanos con qué equipo humano te encuentras, eh, creo que está en torno a 200 personas fijas, aunque hay muchas más que trabajan eh, pues de forma eventual en, eh, en tu organización. Cuéntanos qué horizonte tienes y qué proyectos inmediatos. Bien, el, el equipo humano que pertenece a Alcatel, a Eleni Space, y ahora vamos a hablar de la parte de España, o sea, porque el grupo está situado eh, tanto en Francia, Italia y España, y en Bélgica algo, uh -huh. eh, el equipo humano que pertenece aquí a España, eh, esas 200 personas de las que hablabas, pues es un equipo absolutamente profesional, con una capacidad técnica... Eh, increíble mm, sorprende además ver eh, la profesionalidad con la que este equipo humano es capaz de trabajar es capaz incluso mm, alguna, en alguna ocasión una operaria mm, de la propia fábrica porque fabricamos aquí en España también materiales para los satélites pues por salir mal una placa ser capaz de llorar o sea, uh -huh. ese amor por el producto que siempre hemos querido desde el punto de vista de los recursos humanos Pues hay gente que la tiene simplemente por su profesionalidad, sin hacer nada. Ellos solos son capaces de tener ese. Porque, eh, permítame la expresión y dicha de, de esta forma, dado la especialización de su, de su empresa de la preparación, para que nuestros clientes eh, lo capten rápidamente, de materiales para satélites, ¿a eso se dedica o se va a dedicar en profundidad eh, Alcatel Alenia Space? Sí, Alcatel Alenia Space en España nace en el año 89 cuando aquí, pues en España no se hacía prácticamente nada para que fuera para un satélite o que saliera fuera de, del mundo no esa, esa compañía fue un embrión que ha ido creciendo y, y ahora es una compañía que desde España es capaz de producir, fabricar diseñar, o sea desde el principio del proceso hasta el final hasta que es el propio lanzamiento de de, un, de una nave espacial uh -huh. eh, es capaz de hacer material que va lo que llaman carga útil de los satélites, que va dentro de los satélites y sirve para hacer que eso funcione. O sea, se encarga de las comunicaciones pues con Tierra o con otros satélites para ser capaz de funcionar, para ser capaz, por ejemplo, de desplegar los eh, los paneles solares o para ser capaz... De dentro del espacio Bueno, ¿y cómo se aplican los recursos humanos don Jorge a, a esta nave espacial o a estos materiales para que la nave espacial funcione ¿cómo van a funcionar los recursos humanos en esas 200 personas a partir de, de ahora? Eh, los recursos humanos tienen una ventaja en una empresa tan especializada alguien que entra a trabajar en una empresa así es alguien que en principio por su currículum, al nivel que sea ha demostrado una profesionalidad excepcional No podemos eh, tener en cuenta que cuando nosotros mandamos un aparato para que vaya dentro de un satélite, ese aparato, eh, el nivel de error que puedes tener es cero. No puedes fallar porque sería difícil mandar un fontanero a arreglar el satélite en el espacio. Entonces esa gente es gente que ha demostrado una profesionalidad tremenda y que por esa misma profesionalidad, como te contaba antes, dan un amor a su trabajo y una capacidad de trabajo, un compromiso porque son ideas suyas las que van dentro del satélite. ¿no? Hablaba hace, hace nada con, con algunos de, de los empleados que trabajan con nosotros y recientemente que se ha oído la noticia del Mars Express, que ha pasado la sonda por eh, Marte para el que está enviando ahora mismo fotografías. Bueno, pues eh, aquí en Madrid se han fabricado cuatro aparatos que van dentro de esa sonda. Esos cuatro aparatos son los que han ido encendidos en todo momento, el resto del satélite estaba apagado. Y esos cuatro aparatos son los que dirigían, los que decían en qué posición se encontraba y los que encendían los motores o apagaban los motores para direccionarlo. Cuando hablas con alguien que ha diseñado eso, te habla como si fuera su juguete, te habla de cómo lo han ido diseñando. Cómo, y cuando esa noticia sale, pues ellos se ven que un aparato que ellos han diseñado está en Marte. Yo, uno de los puntos que quiero, dentro de, de esta compañía, dejar muy claro hacia hacia hacia el resto de este país, es que eh, tenemos que creérnoslo, creernos, que muchas veces nos ocurre, eh, en España somos capaces de hacer lo mejor. Y esta es una demostración, esta compañía es una demostración de que somos capaces de hacer lo mejor. Tiene usted trabajo, don Jorge, tiene usted trabajo por delante, no solo para gestionar esos recursos humanos, sino para explicar todo este tipo de cosas. Don Jesús Correas, director de dos consultores en Madrid, muy buenas tardes. Bueno, pues hoy no hablamos de empresas del día a día, entiéndame si sí es del día a día, pero de una forma peculiar, en recursos humanos hay todo. Material satélites, eh, ¿quiere usted alguno Jesús? Muy buenas tardes, o muy sea, tarde. satélites <ríe> a que <falta> bastantes, <ríe> aunque no salgan de nuestra órbita para poder entender eh, los cambios que hay en nuestros entornos económicos, de personas, políticos, y sociales, que yo creo que es una de las grandes atenciones que tiene que tener un director de recursos humanos, ¿no? Eh, estar muy atento a cuáles son esos cambios que están produciendo en su organización y, y fuera, y yo me imagino que en este caso, pues, don Jorge va a tener la oportunidad de estar mejor orientado, sin duda, con apoyo tecnológico. ¿eh? <risa> Jorge, eh, un, un tema interesante, eh, que, que tiene que ver con, con el mundo de Alcatel. Eh, ¿Venir de una organización de un tamaño grande, incorporarse a una organización más especializada con un tamaño pequeño, tiene más ventajas o más inconvenientes? La duda todavía la tengo. <risa> eh, cuando por primera vez me proponen hacer este cambio... Eh, Claro, nace esa duda. Siempre, eh, todos como profesionales, parece que cuanto más grande sea la estructura, más importante es uno, ¿no? Yo creo que a veces es al contrario, ¿no? Cuanto más grande es la estructura, menos importante. Y como decía un compañero, el cementerio está lleno de gente imprescindible y el mundo sigue dando vueltas. Pues eh, al final sobramos todos. Es verdad que, que, que nadie es imprescindible en una organización. Cada uno vamos aportando nuestro granito. Eh, la pregunta que decías entre una empresa grande y una empresa pequeña, cada una tiene sus complicaciones. Una empresa que no es tan pequeña, o sea que estamos hablando en este país que está dando para España 200 puestos de trabajo y aproximadamente otros entre proveedores, subcontrataciones eh, bueno, cuando es una empresa tan especializada y tan eh, puntera y en un sector tan difícil de mantener con, con, con, un, con unos competidores americanos en su eh, o europeos muy fuertes eh, pues complejidades y te puedo asegurar que yo lo estoy pasando muy bien con esas complejidades. Una empresa como esta, a pesar de ser tan pequeño, tiene el 60% del mercado mundial de lo, lo que llamamos TTCs, de estos aparatos que van de algunos de los aparatos que van dentro de los satélites. Para aburrirme Que no voy a tener. Y además me imagino que eh, estar con un equipo de profesionales pues de alta cualificación implica también eh, gestionar recursos humanos de una de una forma más intensiva, ¿no? con una mayor concentración, conociendo pues cuáles son sus necesidades, qué expectativas tienen, preocupándose mucho de la comunicación, haciendo que realmente ese grupo humano tenga un conocimiento muy claro del proyecto empresarial ¿no? me imagino que eso lo permite el número, pero también los perfiles profesionales que están ahí dentro requieren una atención eh, diferencial ¿no? Sí, son, son, a veces pueden ser muy complejos porque son gente eh, con mucha capacidad, ¿no? pero vosotros que en dos consultores lo conocéis bien la comunicación, sabéis y, y en, habéis enfocado siempre por un esfuerzo en este sentido pues aquí tenemos la ventaja de que la comunicación tiene que ser prácticamente individual Eh, la suerte que esta compañía pues que tiene una dirección eh, excepcional, con una idea muy muy fuerte en el sentido de crecimiento tiene unos empleados eh, que todos en sus distintos niveles desde los diseñadores, desde ingenieros desde los técnicos, desde la, la, las mismas operarias de, de, de producción, incluso te hablaría, mm, que me ha sorprendido la capacidad de los representantes A la hora de, de negociar esa visión profesional que ellos tienen de la empresa y esa visión que tienen de que esa empresa somos todos. Tenemos que sacarla adelante y tenemos que conseguir seguir siendo punteros en España de un mercado que tradicionalmente no ha venido en absoluto y no ha traído dinero para España. Uh -huh. Hay una cuestión eh, en relación con la pregunta hacia Don Jesús de, de perfiles. Él eh, iba a hablar de selección de, de personas. Pero, mm, bueno, ¿cómo, eh, ¿cuál es el perfil de la persona que mm, no que trabaje ahora, sino que quiera trabajar en eh, Alcatel Alenia? Eh, ¿Alguien que nos está escuchando o alguien que escucha el blog y se interesa? ¿Algún ingeniero? Me estoy imaginando alta cualificación. pero Bueno, ¿hay previsión de, de aumentar puestos de trabajo? Es decir, ¿cómo está la política en su organización, con, con la que se encuentra usted? Mm. Nosotros estamos, eh, para este año estamos planteando un crecimiento de aproximadamente un 15% de nuestros empleados. Eh, eso significa dar más trabajo para, para esta comunidad, para este país. Eh, y continuar con un crecimiento similar eh, ¿cuál es el perfil que nosotros buscamos? pues hombre, podrás imaginarte que en esos crecimientos estamos buscando distintos perfiles uh -huh. y distintas Eh, quizá lo más complejo puede ser encontrar ingenieros de lo que llamamos RF, que son ingenieros pues que, tienen, que, que requieren mucho trabajo para, para llegar a ser especialistas en, en ello. Y no hay mucha gente que sea capaz en ocasiones de aguantar eh, la vida dura de un ingeniero de RF, que llama, que decimos allí, ¿no? porque porque no es un, una cuestión como en otras ingenierías que todo sale bien o que todo sale a la primera, si una fórmula matemática pues tiene que dar, cuando estamos hablando de sintonizar determinados aparatos, determinadas frecuencias nunca sabes lo que puedes ir encontrándote, ¿no? a su vez unimos con, con pues unos técnicos y unos operarios que eh, lo que podría ser simplemente un FP2 que eh, uh -huh. podría ser sencillo de encontrar pues requiere un nivel de especialización y un nivel de certificación todos nuestros trabajadores deben certificarse porque trabajamos para la ESA porque trabajamos, somos una de las pocas empresas en España también certificadas para trabajar con la NASA eh, no puedes tener a cualquier persona esas personas básicamente son eh, a lo mejor eso, técnicos o, o operarios pero que llegan a alcanzar una madurez dentro de su profesión y una capacidad técnica pues fuera de lo normal Todos los directores de recursos humanos que nos visitan, eh, bueno, pues eh, profundizamos y estamos ya profundizando en el en el puesto una vez hemos conocido un poco más la organización. Bueno, hablamos del tipo de, de formación eh, que se va a impartir en la organización, cómo se desarrolla la, la formación. Bueno, aquí la pregunta es muy es muy sencilla. Eh, bueno, los cursos de formación aquí son muy muy, muy peculiares porque para preparar eh, este tipo de, de aparatitos o también, que es la cuestión nos vamos a fijar en eh, y tiene usted pensado desarrollar habilidades eh, pensando más en las actitudes de las personas que, que trabajan en su en su organización porque claro, lo otro estaríamos hablando del curso duro y puro ¿eh? pero me fijo más en las habilidades Sí, creo que es importante fijarse más en las habilidades porque los conocimientos técnicos Al final yo creo que todo el mundo es capaz de adquirirlos. ¿no? Es Como sabes que a mí me gusta mucho la Fórmula 1, eh, es lo que siempre se echaba en los años anteriores. Llega un momento en que uno tiene tantas ayudas técnicas que un propio ordenador podría ser capaz de conducir el coche. ¿no? En este caso no, un propio ordenador no es capaz de desarrollar o de diseñar de esta manera. Una parte fundamental en nuestras personas que es su propia capacidad, su propia motivación, que es un elemento que nosotros vamos a tener que jugar mucho también con, con toda esta gente, el que ellos dentro de su trabajo y desarrollando se sientan también gratificados y se sientan reconocidos por ese trabajo. Entonces, la formación de aspectos de sus habilidades, de su relación con los demás, de sus uh -huh. capacidades, de sus estrategias a la hora de desarrollar un proyecto, es fundamental. No podemos basarnos solamente en el conocimiento de una enciclopedia, porque las enciclopedias no hacen estos aparatos. Uh -huh. no, y, y además, eh, eh, estos grupos de alta especialización tienen un componente, entiendo que esencial, que es la idea del equipo, la idea de que eh, todos estamos trabajando de cara a un objetivo con distintos ámbitos de responsabilidad pero esas competencias de trabajar en equipo, de saber eh, hacer entre todos un resultado, un proyecto es definitivo, ¿no? Sin duda, sin duda si el trabajo de cada una de, las, de estas personas fuera un trabajo individualizado Eh, no llegaríamos a ninguna parte eh, esos proyectos se vendrían abajo se trata de un trabajo común un trabajo y además no solamente como os decía no solamente en un desarrollo entre ingenieros que puedan quizá pueda ser por formación más fácil entenderse sino que es una eh, um, vamos a asimilarlo a los sindicatos verticales pero quitando todo tipo de similitudes eh, políticas que pueda existir o sea tiene que ser desde el propio director general hasta la última persona de la compañía las que sean capaces de trabajar en sindicatos. Antonia. no valdría... ...una persona, por muy buena que fuera... ...no valdría trabajando solo dentro de nuestra compañía... ...y ahí, el papel del director de Recursos Humanos... ...como contador del proyecto... ...como animador de mensajes... ...como incentivador de ese equipo... ...¿cómo está definido esa responsabilidad?... ...porque, eh, como decía Fran... Eh, últimamente estamos hablando mucho de que... ...las funciones de comunicación... Eh, ...cada vez más pueden estar recayendo... ...en algunas organizaciones... ...cerca del área de Recursos Humanos... ¿Cómo es en este caso es, ese papel que hay que jugar en Alcatel en, en, en esa dirección? El... La dirección es muy clara. Eh, cuando... En, en mi caso, por ejemplo, estamos hablando de que recursos humanos, ¿por qué lo unimos a relaciones institucionales o por qué lo unimos a comunicación? Eh, Fran siempre ha sido un defensor del marketing o de la comunicación dentro de recursos humanos y vosotros también habéis estado siempre defendiendo. Yo veo una parte fundamental. En recursos humanos lo que lo que tratamos son de relaciones humanas. Uh -huh. Tratamos y la, y, y la comunicación, sin sin ninguna duda, es una relación humana. Cuando estamos tratando, nosotros nuestra función, lo que se trata es de poner un terreno fértil donde el resto puedan trabajar, puedan ser, sentirse a gusto y olvidarse de otras problemáticas, entonces lo puedes unir con la comunicación en la cual el resto pueden olvidarse. ...y ya nos ocupamos nosotros de que esas relaciones... ...no solamente internas sino externas sean utilizadas... ...y para ello también participan el resto de los empleados... ...no se trata de que yo vaya siempre a hablar a los sitios... ...y a decir que Alcaterra de Línea Space es una gran empresa... ...y a, a contar lo que somos, sino que los propios empleados... ...en cada oportunidad que tienen en los foros técnicos que existen... ...o en, o en determinados lugares puedan hacer también esa comunicación. Si unimos a eso también que decía de las relaciones humanas... Eh, institucionales Las relaciones institucionales, al final, ¿qué es? Es nuevamente una relación, abrir relaciones con distintas personas para que nuestra capacidad de eh, producir o nuestra capacidad de eh, vender pueda ampliarse en otros campos en los que todavía no estamos dentro. Me parece muy interesante, y si me permiten, eh, y está delante de don Jorge... El eh, unificar esa dirección de relaciones institucionales, de recursos humanos y de comunicación eh, me da eh, por la, lo que vamos viendo y sobre todo lo que vamos escuchando y reflexionando posteriormente que se van a dar en los próximos años pues bastantes puestos en esta línea, siempre y cuando la organización lo precise o lo necesite. Don Jorge Muñoz, sepalo Palotos, todos ustedes, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene 40 años, no se ha quitado ninguno, ¿no? No. <risa> Inició su carrera profesional en Pricewaterhouse. Eh, antes de su reciente nombramiento, Jorge Muñoz ocupaba el cargo de director de Recursos Humanos Latinoamérica y Programas de Transformación en Alcatel eh, Don Jorge inició su carrera profesional en Price en el 89, se incorporó como analista de recursos humanos Alcatel, donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en 1997 accedió al cargo de director de recursos humanos eh, internacional y seis años después al puesto eh, que abandona tras su reciente nombramiento en eh, Alcatel Alenia Space. está casado con una magnífica profesional, doña Julieta, al un saludo desde aquí y tiene una hermosa hija que también tenemos el gusto de conocerla ¿eh? bueno pues don Jorge mmm, vamos a hacer una cosa, me gustaría profundizar ya conocemos la organización, ya hemos hablado del equipo humano, del perfil de la formación, de la selección de las personas, vamos a profundizar en la misión que tiene de dar a conocer la organización desde recursos humanos con las relaciones institucionales y sin olvidar el mensaje, la comunicación lo hacemos a vuelta de, a vuelta de pausa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 Bueno, pues seguimos hablando con nuestro invitado en el Foro de los Recursos Humanos, el Director de Relaciones Institucionales, Recursos Humanos y Comunicación de Alcatel, Alenia Speck. Lo habrán leído ustedes en la prensa de gestión especializada, pues bueno, lo tienen, eh, lo tienen aquí. Don Jesús Correa, ¿cuántos directores de Relaciones Institucionales, de Recursos Humanos y de Comunicación conoce usted? Pues hay pocos, hay pocos, así definidos pocos. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues eh, yo creo que eh, todas las funciones que tienen un contenido de tipo cualitativo y relacional han estado muy distribuidas en, en la organización, unas veces asumidas cerca de los niveles de máxima responsabilidad, otras más cercanas a las áreas comerciales, y finalmente eh, el ir haciendo ese su hueco, con eh, cada uno de estas eh, de estos contenidos pues eh, va resultando de las claves de los proyectos empresariales en donde cada vez más los aspectos ...de la relación, los aspectos que tienen que ver con la responsabilidad... ...con la comunicación de esa responsabilidad... ...con la búsqueda de la participación de los directivos... ...hacen que sean necesarios nuevos vehículos, nuevos enfoques... ...también desde el punto de vista organizativo y estructural... ...que den respuesta a esa necesidad, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es la gran oportunidad también para el mundo de los recursos humanos... ...de encontrar un nivel de contribución en línea con lo que vienen haciendo tradicionalmente... ...es decir, poner en juego oportunidades de los directivos, de los empleados... ...para hacer mejor las cosas entre todos... ¿no? Uh -huh. ...fíjense que tenemos a la vuelta de la esquina... ...el Congreso Capital Humano... ...el Salón Capital Humano... No ...me acuerdo a mí mismo qué número es... ...aquí vamos a hablar en profundidad de ello... ...en las próximas semanas... ...y uno de los objetivos que nos decía su organizador... ...Don José Antonio Carazo... ...el director de Capital Humano... ...es la importancia, y lo dicen muchos de ustedes... Eh, ...pues directores de recursos humanos... ...y directores de organizaciones... ...la importancia de vender eh, con contenido... ...añado yo, el, el puesto... Eh, a la a la sociedad y bueno, yo me da la impresión que don Jorge Muñoz va a tener la oportunidad además de hablar de su empresa desde las relaciones institucionales el tener la, la oportunidad de darle mayor valor añadido a los recursos humanos desde una venta mucho más marketiniana eh, permítame la expresión la pregunta va en la siguiente línea ¿qué va a tener más peso en su día a día? ¿las relaciones institucionales? ¿los recursos humanos? o la comunicación, de las tres carpetas cuál está más llena encima de su de su mesa ahora mismo <ríe> Cada una tiene sus propios problemas, pero al final la base, es, eh, como estabais eh, vosotros enfocando, también es una base común. Eh, si, si diéramos más peso a una o a otra, estaríamos fracasando en el, en la que diéramos menos importancia. Cuando nosotros tenemos que vender una empresa, y hablo por las relaciones institucionales o por las comunicaciones, una empresa como esta, lo que estás vendiendo es su capacidad humana para realizar Bueno, pues en unas ocasiones son servicios, en otras ocasiones son productos. Esa capacidad humana, quien más la puede conocer es eh, el área de recursos humanos y volviendo a la idea anterior eh, cuando hablamos de relaciones con las personas eh, todas ellas son relaciones con las personas nosotros, nuestro valor añadido dentro de una organización es hacer tú hablabas hace un momento de poner a los directivos en sus puntos efectivamente esas relaciones institucionales por ejemplo, no se trata de que finalmente mmm, yo me ponga a hacer una venta se trata de abrir una puerta para que luego Las personas que saben vender o que saben eh, exactamente eh, cómo funcionan nuestra, nuestros aparatos, nuestras cajas, sean capaces de, de venderlas. Eh, entonces, esas relaciones tienen tanta importancia como el dar a conocer que esta compañía es una compañía grande, como el dar a conocer que esta compañía está hecha por unos profesionales muy cualificados y con una capacidad que nadie en el mundo eh, pues es capaz de, de igualar ¿no? lo que sí me parece y no sé qué opina don, eh, don Jesús eh, Correas en este caso es que eh, bueno los empleados de de su empresa Alcatel eh, Alenia Space deben de estar muy contentos porque en primer lugar punto número uno, se va a conocer más la organización, esa es una de sus misiones se va a conocer más no solo la organización sino lo que hace la organización es decir, lo que hacen las personas y por otro lado, pues esa ayuda a la, a la venta va a proporcionar una sinergia que va a producir bueno, que la productividad pueda aumentar, o sea que estamos mezclando unos conceptos que realmente eh, bueno qué tiene usted trabajillo por delante don jorge ¿eh? qué tiene usted trabajillo sí yo creo además lo hablábamos antes de empezar uh -huh. el programa eh, yo recuerdo eh, tú diciendo la unión entre el tema de comunicación y el tema de recursos humanos desde hace mucho tiempo no mucho tiempo antes cuando yo estaba en latinoamérica uh -huh. te he oído a ti hablar de este tema con lo cual nadie mejor que tú a lo mejor Eh, para para incluso explicarlo, ¿no? pero sin duda, sin duda si cuando una empresa funciona, cuando una empresa está vendiendo, cuando una empresa se oye hablar de ella, pues todos nos sentimos todavía más capaces y más partícipes y con más capacidad para aportar, para aportar ese valor añadido que cada uno somos capaces de dar, ¿no? A todos nos gusta que nuestro hijo en un momento dado eh, pues vea en el periódico el nombre de la empresa donde trabaja papá, ¿no? Uh -huh. eh, esto que hablabas eh, de los padres que se hacen que me ha gustado porque tú sabes que yo he sido siempre un gran defensor del tema de eh, la conciliación entre la vida profesional y la vida laboral y la vida particular ya mismo, te, ya mismo te inventas algo para cartel eh. sí, no, por supuesto, por supuesto, hemos trabajado mucho en eso y creo que seguimos y seguiremos trabajando dando las mayores facilidades pues yo he defendido mucho las mujeres directivas para esa facilidad y ahora eh, creo que también hay que defender que habías hecho tú precisamente ese ese comentario de los padres directivos, ¿no? Yo creo que una persona que no es capaz nada más que de trabajar, eh, al final no es una persona del todo útil. Eh, las personas tienen que ser capaces de disfrutar también fuera del trabajo. Si no, más tarde o más temprano terminarán aburriéndose. Esto que hacías es que me ha gustado mucho esa última noticia por eso, porque un profesional tiene que tener un momento en el cual esté pendiente de otras cosas absolutamente que no sea la empresa que incluso desde un punto de vista egoísta de la empresa que luego cuando llegue a la empresa llegue con la con la con la mente fresca no no quiero que la gente se pase la noche dándole vueltas a un problema es mejor que se pase la noche pues que primero esté jugando un rato con los hijos que luego esté un ratito tranquilo hablando con su mujer y, y que llegue por la mañana con ganas otra vez con ganas de hacer que esta compañía vuelva a salir adelante vuelva a empujar vuelva Eh, yo no quería decirle a Jorge el título de ningún proyecto para su nueva responsabilidad, pero mm, me quedaba medias antes con la pregunta que me hacías. o sea, eh, Recursos humanos, comunicación y relaciones institucionales. Y para mí hay un, un, un, unas palabras que, que definen un poco un gran proyecto. ¿no? Pienso que tiene que ser muy interesante eh, hacer realmente... Eh, ...que en este caso la empresa sea un empleador de prestigio. ¿no? Eh, el empleador de prestigio para mí tiene eh, dos vertientes, una interna y otra externa. Externa necesariamente porque necesitamos llevar esa imagen hacia el mercado... ...llevar esa imagen a los profesionales para ser suficientemente atractivos para ellos... ...y que esos 15% de profesionales que necesitamos para seguir creciendo y apoyando el proyecto... ...puedan incorporarse a nuestra organización... ...con una expectativa positiva... ...pero claro... Eh, ...los centros son importantes... Y ser empleador de prestigio implica fundamentalmente también hacer que los que están dentro se sientan orgullosos y tengan ese sentido de pertenencia fuerte porque hay una organización que les ayuda a crecer, que les ayuda a desarrollarse, que les ayuda a tener sentido como profesionales y como personas. Y para mí es un concepto que eh, va muy unido, ¿no? Eh, comunicación, relaciones institucionales, recursos humanos con esa idea de empleador de prestigio, no solamente como un tema de imagen, sino como una filosofía de trabajo con los profesionales. No sé, Jorge, ¿qué te parece esto? Es que... no, Proyecto de recursos humanos ¿no? No, no, no. ahora pues de título pero pero vamos aún, aún sin título la explicación mejor no la puedo hacer yo o sea como he acertado al decir antes que dos consultores siempre he estado muy muy pendiente de, de estos temas y sabéis un montón vosotros eh, pero bueno para, para los oyentes efectivamente eh, es verdad o sea esto un empleado necesita también Y lo digo ya incluso a nivel particular. Yo me gusta ver por ahí el nombre de mi empresa, ¿no? Me gusta ver por ahí el logotipo de mi empresa y me gusta oír en las noticias que mi empresa está teniendo éxito. <coughs> perdona no soy distinto que el resto de lo que las personas. Yo me considero una persona de la media. El resto también les gusta oír cómo su compañía sale de adelante. A nadie le gusta ver que su compañía no funciona, ¿no? Entonces, eso a la vez que estamos dando el prestigio afuera, como tú bien has dicho, uh -huh. estamos dando el prestigio, ¿no? Y en eso hay que trabajar, eso no es algo que salga por casualidad, es hay que montarse estrategias, eso no es algo que digas, bueno, vamos a ir haciendo cositas y esto irá funcionando. Si lo hacemos así, yo creo que nos hundiremos, porque, bueno, pues tendremos éxito o tendremos un destello en un momento dado, pero poco a poco lo que nos pasa a todos, el día a día nos irá comiendo en la parte que a lo mejor menos valor añadido está dando. ...de uh -huh. nuestro trabajo, en la parte más administrativa, en la parte menos me, menos creativa, ¿no? Uh -huh. Si se funciona eh, con una estrategia en la cual vas avanzando y vas eh, viendo cuál es el siguiente paso mientras estás dando uno, eh, es cuando puedes sacarle más partido a, uh -huh. a, a esto que tú has estado explicando uh -huh. estupendamente... <risa> Bueno, pues son eh, tendencias que tratamos en el foro de los recursos humanos. ¿Han leído en la prensa ustedes? No pasa nada. Si no han leído, lo pueden decir. ¿eh? ¿Han leído en la prensa este fin de semana de, de gestión? ¿le ¿Han echado un vistazo? Eh, sí. Bueno. Sí. Hay bueno un, pues hay un tema además que no me ha terminado a mí de convencer. Y el tema eh, y lo siento por por qué decir, porque también luego cuando se leía el artículo a fondo eh, son pues pues pues, pues sí quedaba la idea. Yo creo que el teletrabajo no es algo ...que vaya disminuyendo... ...el desarrollo profesional... ...el teletrabajo... ...es como decir que el teléfono disminuye la relación humana... ...si lo podemos utilizar mal... ...y tener... Poco, poco avance en el desarrollo profesional, a lo mejor eh, lo podemos utilizar correctamente como una herramienta correcta y entonces todo lo contrario, avanza esas capacidades de desarrollo. Don Diego García, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, don Francisco, se nos ha, ha adelantado oh, la valoración y ya tenemos la noticia sobre la mesa. Usted, usted <risa> sí me consta que ha leído la prensa este fin de semana, lo mismo que don Jorge y don Jesús. Sí, además <risa> que cada vez es más, uh, más difícil, más complicado abarcar toda la información que sobre gestión, eh, formación, empleo, recursos humanos. En definitiva, eh, se publica en eh, ya no solo en los periódicos económicos, sino en la prensa en general. Sobre este tema que muy bien eh, apuntaba y valoraba Jorge Muñoz, nuestro invitado de hoy en el foro de los recursos humanos, es el titular de Expansión y Empleo. Decía este eh, suplemento del área de recursos humanos de expansión que el teletrabajo efectivamente ralentiza la carrera profesional. Y lo dice este periódico basándose en un estudio de Conan Ferdi, 6 de cada 10 ejecutivos piensan que el teletrabajo ralentiza la carrera profesional pero según los teletrabajadores que se ha preocupado de consultar directamente expansión de empleo, no siempre es así, dice este medio, si se sabe combinar la actividad a distancia con la presencia física en la oficina así que ahí queda abierto el debate sobre el teletrabajo y el futuro que presenta para el mercado laboral dice también este periódico eh, haciéndose especial incidencia en las áreas de energía, medio ambiente y calidad que se necesitan cerca de, eh, o que hay en estos momentos planteados además, más de 4.000 ofertas para técnicos. Los ingenieros industriales, químicos y de minas son los perfiles profesionales más demandados por las grandes compañías de energía. El departamento de calidad es una pieza clave en todas ellas. La carrera de ingeniería que se vuelve a posicionar como las más demandadas en estos momentos en el mercado laboral. ¿Qué es lo que realmente ilusiona a los directivos españoles? Es la pregunta que se hacía InfoEmpleo y la respondía directamente a través de cuatro de los más prestigiosos directores de nuestro país, desvelan para InfoEmpleo sus principales inquietudes tanto por como profesionales. Eh, por ejemplo, Juan eh, Castanedo, del gobierno cántabro, reconoce disfrutar con los desafíos, tareas que aborda con gran curiosidad. La principal inquietud de Luis Álvarez, presidente ejecutivo de British Telecom, de BT, es motivar a sus profesionales para los que no deja de idear proyectos. A José María Vilas, director general de Unilever Foods, le ilusión especialmente lo que pueda dejar a las generaciones venideras. Son, en definitiva, ilusiones. En muchas otras recoge Infoempleo este fin de semana en esa información ese artículo que es lo que nos, eh, realmente ilusiona a los directores españoles y ya está aquí, ya llega este año también el informe MERCO 2007 que ha adelantado precisamente Infoempleo y que hoy eh, se ha presentado, las compañías mejor valoradas por los directivos españoles Finanzas es el sector con mayor representación, sanidad, perfumería consultoría y automoción únicos casos con cambio de empresa en el primer puesto, Amancio Ortega Isidoro Álvarez y Emilio Botín, los con más prestigio. El presidente de la compañía Inditex repite por quinto año consecutivo como el líder empresarial que goza de mayor reputación en nuestro país. Y entre las compañías, como decíamos, uh, de más uh, uh, imagen y de reputación corporativa, el Corte Inglés, Inditex, Grupo Telefónica, Rexol, IPF y BBVA encabezan la lista de las 10 empresas con mejor reputación corporativa en nuestro país. El informe en Mercos 2007 se ha presentado hoy. Eh, ha habido una convocatoria, de master para todos los medios de comunicación y como nos gusta repasar todos los medios en esta revista de prensa semanal que hacemos en el Foro de los Recursos Humanos, nos queda un medio, la Gaceta de los Negocios, en esa presentación ha estado con nuestro compañero... Juan Manuel Roca, Frank, que ya nos escucha en esa presentación de MERCO 2007. Juan Manuel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Tu valoración sobre este MERCO 2007, este nuevo informe de un año más sobre reputación corporativa, ¿cuál es? Bueno, pues como, siguiendo el discurso que ha lanzado esta mañana el coordinador del informe, el profesor Justo Viña las principales compañías que, que encabezan o que están al frente de este ranking de reputación corporativa se mantienen esos puestos el top ten de las compañías. ...sigue vigente y por tanto apenas se producen cambios... ...de hecho, en comparación con el año pasado... ...hay solo, solamente dos cambios en ese top ten ...y por tanto, pues en de primer lugar... ...el corte inglés, en segundo Inditex, Telefónica, Repsol... ...es decir, las grandes compañías españolas... ...siguen posicionadas en un top ten. ...que según el profesor Villafañe... ...lo complicado es llegar a ese top ten ...porque una vez que se llega a ese top ten ...supuestamente eh, queda reflejada que la compañía... ...tiene una gran, gran reputación corporativa... ...y por tanto... Eh, le basta con mantener esa, esa buena percepción por parte de todos los stakeholders uh -huh. Y un año más vuelve a posicionarse en primer lugar como mejor valoración el sector financiero el sector finanzas es el sector con mayor representación en este mercado 2007 ¿no? Sí, sobre todo con tres compañías que son las que están en ese club en ese club de los diez mejores que son por un lado el VA que ocupa el quinto lugar el Santander que ocupa el sexto lugar e inmediatamente después la Caixa que queda en el séptimo lugar Eh, cabe destacar la presencia de tres bancos y eh, una dos bancos y una caja concretamente en los diez primeros lugares y que deja constancia de la buena reputación de que goza el sector financiero Por último, don Juan, Ma, don Juan Manuel Roca, mañana con qué vamos en la Gaceta ¿Nos puede adelantar algo? Pues seguiremos repasando un poco las conclusiones al hilo de este estudio y qué repercusión tiene en torno a la influencia y a la importancia de la reputación corporativa dentro de la estrategia de una compañía sobre todo teniendo en cuenta que en un mercado en el que los intangibles tienen cada vez un mayor peso en comparación con los elementos tangibles de una empresa, eh, el profesor F... Doña Fallo lo decía justamente esta mañana y comentaba que se está convirtiendo en algo más importante casi la reputación que la propia cotización bursátil de la, de la compañía. Uh -huh. Juan Marroca, gracias como siempre, hasta pronto hasta pronto, pl un placer gracias, las 6 y 23 minutos Cómo pasa el tiempo don don Jorge cada vez tenemos más contenidos en este espacio se pueden saborear tranquilamente en, en la web pero ha sido un placer tenerle con nosotros a usted que le gusta mucho la la fórmula 1 Tendrá que ir piano piano con esos tres temas de comunicación, de relaciones institucionales y de recursos humanos, pero si a alguien hay que decirle que ha acertado en esa adecuación hombre-trabajo... Por lo que conocemos y nos ha contado don Jorge el perfil del puesto que tiene y por lo que eh, conocemos a don Jorge, creo que esa adecuación ha sido un, un acierto, un acierto que se está notando ya en las explicaciones eh, sobre todo y en las valoraciones y en la información que, que nos cuenta. Y no quiero nada, ¿eh? Yo, después de esto, te lo puedo recomendar a todos los profesionales de recursos humanos que pasen por aquí, porque este es un programa amigable, que da gusto venir a, a charlar. Don Jorge, encantado de, de tenerle con nosotros. Saludos a todos los empleados, a esos 200 empleados de su organización, de Alcatel, Alenia Space, que nos eh, apetecía muchísimo eh, conocer desde esa triple dimensión de su, de su puesto. Hasta una nueva ocasión. Gracias. Gracias a ti. Don Jesús Correas, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Buena semana. Pues muchas gracias. Estaremos el lunes. Eh, ¿Quién nos visitará? Pues tendremos eh, Universia y vendrá de la mano de un destacado director de Recursos Humanos. Se pone en marcha la segunda edición de la Feria Virtual de Universia, mer pensando en el mercado laboral, y estará de la mano de Universia Repsol. Muchas gracias, don Diego García. Todo el equipo de Recursos Humanos del foro, más en el canal especializado ForoRecursosHumanos.com. Nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes eh, y nos escuchamos también en el blog. Adiós. Ahora lo tengo claro. Cuando se pierde el respeto, se pierde todo. No me merezco que me humillen. Eso no es querer. Yo decido cómo me he visto. Y he recuperado a mis amigos. Nadie me desprecia. Nadie me controla. Lo he dejado. Y he rehecho mi vida. Contra la violencia de género, vamos en serio. Llámanos al 012 y pregunta por mujer. Hay salida. Consejería de Empleo y Mujer, Comunidad de Madrid. La suma de todos.